a manifestarnos, de diferentes sindicatos, de diferentes centrales sindicales, compañeros de la CTA, de la CTA de los Trabajadores, de la CTA Autónoma, de la CGT, compañeros que están en la industria, compañeros que están en estatales, diputados de diferentes pensamientos ideológicos, pidieron los trabajadores PATE con su familia a decir, bueno, tendrían ilegalmente un lockout que nos arriesga a mil familias directamente y a otras 5 mil indirectamente de todo el barrio y el recibimiento que tuvimos fue una emboscada cuando no estábamos ni cortando el metrobús estábamos totalmente en pacífica estaban los periodistas rodeándonos y quedamos atrapados entre periodistas, familiares, trabajadores, diputados dirigentes de todas las centrales sindicales ante una atroz represión sin ningún tipo de miramiento. Yo creo que hay que ponerse en serio en esto, falta que entren a nuestras casas, ya no podemos reclamar ni la amenaza de, un, de nada menos que mil despidos, cierre de fábricas, cuando la lucha de parte, la pelea, es un iceberg, es la punta del iceberg, porque abajo nuestro hay una situación de montón de trabajadores luchando y peleando por supuesto puesto de trabajo. Llegamos al Ministerio y acá están peleando por supuesto el trabajo. En el propio Ministerio, los de ATE, están empezando a emprender lucha. Donde vamos, en la situación donde nos dicen, peleen porque está el futuro de todos. Es una fábrica de 86 años, como es FATE, que tuvo a Gelber como Ministro de Economía de Perón como socio, que estuvo en la primera de Bosque y River, que hace las cubiertas de camión, la única que hace cubiertas para camión. O sea, si hay una guerra en Europa o de lo que estamos viendo, no llegan los neumáticos, se paraliza el país. No tenemos más neumáticos. Y estamos con la fábrica en amenaza de parar porque quiere el empresario no nos plata haciendo energía o aluminio. Y tenemos un presidente que lo único que dice es que quiere que cueste más barato las cosas. Bueno, que las controle pero que no nos quedan sin buscar. En otras palabras, lo más importante que tenemos aquí es que una firma de no despidos y esto, la firma de no despidos, el de hacer una fábrica estrategia de cierre y la represión sobre los trabajadores es para generar una estafa a todo el pueblo argentino. Porque los miles de millones que se ahorró PATE por no pagar tributo durante esos años, durante este tiempo que firmamos el acuerdo, lo puso el pueblo trabajador y se comprometió, se comprometió hasta julio no van a no cerrar, a no quedar ni un despido eso marca la situación que teníamos no hay un quiebre de la fábrica, no quebró no hay un concurso de acreedores la fábrica está en perfectas condiciones y si no la quiere es muy sencillo que la ponga a trabajar, que la ponga a la venta, que va a tener muchos compradores. Pero lo que no puede pasar es que se ataquen los trabajadores, vengamos a manifestarnos con la solidaridad de tantos compañeros de diferente ideología. Pero lo que entendemos es los trabajadores hay que estar. Y lo que recibamos es una represión brutal. Los compañeros tuvieron que ir hasta retiro con su familia, corriendo por las calles. Eso está mal. Los trabajadores nos vamos a plantar, pero no vamos a plantar lo que somos, como laburantes. Nosotros no sabemos tirar gases, no sabemos golpear con garrote sabemos el neumático prender máquinas y hacer cubiertas, en la educación enseñar, en la parte de servicios garantizar los servicios a los que vienen. Ahora, hacemos funcionar un país, no hacemos que un país no funcione y hacemos que se reprima al pueblo trabajador. ...hostilas a la familia trabajadora que... A ver, yo no quiero meter temas personales, pero muchos compañeros son amigos nuestros. Trabajamos en esa fábrica hace 20 años, y mi papá se jubiló hace 40, nos conocemos todos. Las esposas de los compañeros estaban corriendo en la calle. Eso no se puede permitir. Si vos sos trabajador y estás mirando esto, ¿qué pretendés? Que cuando estemos peleando nos hagan esto, ¿saben la forma que hay? Sobernaricémonos todos, salgamos a luchar juntos, tenemos que ir en busca de acciones no. colectivas. No.